Comienza la mestiza por el 104.9 FM las chacras. Con Pablo Merola en los controles. Comienza nuestro programa de esta semana. La vida puede cambiar continuamente. De no hacer nada, de no estar todo el día sin hacer nada. Ahora lo más importante pasa a ser quién, quién se afanó el ajo en polvo y la fécula de Mandela. Es increíble, estamos en las chacras, estamos en vivo, son las 20.05. Este programa te va a sacar a dar una vuelta. Vamos a mover la patita, la mestiza ya está bailando acá, la picada está a pleno. Tenemos hoy、eh, salame de ciervo, tenemos unos lomitos de llama impresionantes, los cazó Pablo, le están chorreando sangre arriba de la mesa. Tenemos cerveza helada, unos w h i s k y s para mezclar. Y bueno, mucho queso también, mucho, mucho queso Gouda, mucho, mucho Roquefort, mucho queso de esos quesos duros, ricos que nos traen la producción, nos manda todo el tiempo y no sabemos dónde poner. Y bueno, hoy estamos decididos a cortarlos todos. Así que los que quieran venir a comer queso, estamos en vivo. Acordate que el sábado, de 20 a 22, salimos por Sierras, Sierras Comechingones 107.9. Somos la mestiza y ponemos música del planeta Tierra, de todo el planeta. Hoy te armé una lista en los últimos 15 minutos de mi vida. Hice una lista bastante copada, está buena, pero es, es rara. Siempre La Mestiza, el nombre del programa, alude al fenómeno de mestizaje en todo el globo, ¿no? en todo lo que es la historia del hombre. Desde que saliera del África y empezara a migrar buscando. Otros territorios donde afincarse, ya desde el, el Erectus que salió primero, hace un millón ochocientos mil años y colonizó parte de Europa y Asia, y después ya el Sapiens que somos nosotros t o d o esa mano. En todo ese mundo del Oriente Medio, las caravanas y los nómades, los pueblos nómades interactuaban en los oasis, se encontraban en esos puntos de reunión de las rutas del mundo antiguo. d o n d e confluían los magos, los curanderos, los sabios, los derviches, los que iban viajando llevando la palabra, como el Corán y los libros sagrados, donde iban las personas que actuaban y, y que interactuaban y que mostraban esas culturas primigenias y toda esa fusión de culturas se, se mezclaba en un caldero mágico ahí, en esa interacción, ¿no? el comercio. Los comerciantes, las caravanas que traían de Oriente las especias, las sedas y todo el conocimiento, porque cuando en la Edad Media quemaban los libros en Europa, los árabes eran el reservorio cultural de toda la cultura que después Occidente se apropiaría. No, no te olvides que Aberroe fue q u e tradujo Aristóteles, y no Aristóteles no existiría hoy. Bueno, en esos mundos de fusión, en esos oasis donde interactúan、eh, todos estos pueblos antiguos, es donde se generó la cocina de la música、eh, que mezcla toda esa influencia, ya sea de gitanos, de árabes, del Magreb, de todos esos pueblos. ¿no? Hay una banda que hace rumba catalana en, en Cataluña, ¿no? en Barcelona, que se llamaba Dominguet, que tenía un argentino en, su, en, sus, en sus filas que tocaba el bajo. Y justo el disco que más me gusta, que se llama Apostrof, empieza con un tema muy raro que se llama n a s la Garriga. Garriga es Joan Garriga, el cantante, n o el líder de esta banda. n a s la Garriga empieza con un árabe cantando y hablando sobre esto, sobre la fusión de las alfombras, las especias y todo eso que tanto me gusta. Con ustedes, d u s Minguet. c h j u a n o c b t o m a s o d a n i o m a r t i c a r l o s O'Skar Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Y para arrancar, vamos a arrancar con una banda de reggae moderna de las de ahora, se llama Groundation, es una banda de roots, ¿no? pero bueno, de... vienen de Estados Unidos, son de Alta California. Están tocando desde fines de la década del 90. Harris Stanford, Marcus Urani y Ryan Newman. Ellos son la base de la banda. Vienen tocando en todos los festivales de música reggae en el planeta.、Eh, junto con Soya y quizá con Sisla y las bandas más nuevas de reggae del mundo. Son las que tienen ese sonido tan peculiar, ¿no? un sonido nuevo que es parecido al Roots de Marley, de Tosh. De b o n n y w i l e r o de Barney Spear o de Culture, pero con ese sonido más actual, no más moderno.、Eh, tocan todos los instrumentos, tocan todos los estilos. A mí me gustan los de este disco que se llama We Free Again.、Eh, estamos libres de nuevo. Y vamos a escuchar dos temas de Groundation. Primero arrancamos con Winna Forget, que tiene como subtítulo Roma. ¿eh? Roma muchas veces se. No sé, se utiliza como lo contrario. Bueno, como Babilonia también, ¿no? Es una, una cosa que hacen los rastas de extrapolar lo que fue Babilonia como símbolo de la decadencia. Ellos lo ven a Occidente y le ponen a Estados Unidos o a Europa, en general a Europa Occidental, la, le ponen el nombre de Babilonia, ¿no? Y a veces Roma también como el imperio, ¿no? Bueno, primero Win or Forget y después We Free Again. Con ustedes, Groundation. You r e dropped into IS. Shall relieve them so, y e a In the night, them come, r u n and tell the prophet. All the people shall go on the cloak of darkness. But them a f o o l them a c h i l d En más tierna infancia, desde el principio entendí, supe que soy un uruguayo encerrado en el cuerpo de un argentino. Ya de chico pensaba, vivía, sentía como un uruguayo. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate solo a una edad imposible. En el colegio, cuando todos cantaban el himno, yo cambiaba secretamente algunos versos. Oíd, mortales, el grito sagrado: Uruguay, Uruguay, Uruguay. En mi adolescencia adoraba las noches limpias de verano. sin nubes esas noches que permitían que la señal del canal doce de montevideo llegara a c a s a perfecta al televisor de mi pieza me quedaba madrugadas enteras viendo películas infames de trasnoche solamente para disfrutar de la publicidad charrúa de ese acento cristalino casi idéntico al mío pero más entonado más cadencioso Después, mucho después, con la llegada de la literatura supe que mi obsesión no estaba mal encaminada. Leí una frase de Cortázar a los quince años: un argentino que nunca f u e a París es una especie de uruguayo. Y yo me juré como solamente jura un imbécil en la edad del pavo que jamás pisaría Francia. En esos tiempos mercedinos de provincia de Buenos Aires conocer a un uruguayo verdadero me ponía la piel de gallina. Una vez vino a Mercedes una banda que tenía un baterista uruguayo. Yo le preguntaba cosas de una manera enloquecida, como, como si Carl Sagan se hubiera encontrado con un marciano. Le preguntaba a mi uruguayo si hacía frío o calor en su país, si había montañas, si la cebolla hacía llorar. El baterista me miraba raro. Es igual que a c á b o tija, me decía. Y yo pensaba, qué grande, además de geniales son humildes. A lo largo de mi vida no conocí nunca a un uruguayo malo o a un uruguayo cancherito o pretencioso. Todos los uruguayos que pasaron por mi vida fueron como ángeles, como hermanos reencontrados, incluso los muertos a los que nunca toqué Quiroga, Felizberto, Onetti. A veces cuando un uruguayo me quiere hacer enojar diciéndome que Gardel no es argentino, que en realidad nació del otro lado del Plata, yo para mis adentros pienso: a mí me pasa lo mismo. la milonga de Borges me pone la piel de gallina hombro a hombro pecho a pecho cuántas veces combatimos cuántas veces nos corrieron cuántas veces los corrimos milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras por algo tienen los mismos colores las dos banderas habla de eso mismo Borges de ese extraño sentimiento en donde no importan las diferencias sino las similitudes somos un mismo pueblo que no comparte nombre pero da lo mismo yo me siento partido al medio pero muchas veces más de aquel lado que deste de e porque recordamos el placer de haber leído a felisberto porque no podemos olvidar haber pescado en esos ríos haber caminado de noche por montevideo porque en el fondo sabemos que ellos son como nosotros pero sin los defectos porque aunque sean más chicos son nuestros hermanos mayores porque saben mirar a los ojos y tienen esa luz de pueblo silencioso en la mirada estamos hechos del mismo barro e s a es la diferencia entre ser hermanos de sangre o ser solamente un país limítrofe yo ya tengo un país limítrofe a la derecha y es suficiente pero a la izquierda del lado del corazón y por suerte tengo a unos hermanos del alma tan cerca pero tan cerca que a veces pienso que soy un uruguayo que nació por un error del viento a trecientos cuarenta kilómetros de mi cuna Por suerte, la Mestiza tiene oyentes amigos que nos mandan sugerencias,、eh, todo tipo de músicas. Y es el caso de Ramón, de Ramón Arana, que hace tiempo me había recomendado una banda brasilera que se llama Somnoso, Somnuestro, Sonido Nuestro sería la traducción. En realidad se llaman Somnoso、eh, de cada día. Es una banda de los 70 que hace rock,、eh, rock fuerte, así, rock pesado, pero también meten soul, funky. Eh, en realidad es una banda bastante rara para Brasil porque、eh, en Brasil no es tan común el rock así fuerte. n o、eh, Lo formaron originalmente tres músicos: Manito, que era el que tocaba teclado, saxo y flauta, Pedro Valdanza o p e d r ã o que era el guitarrista y bajista, y Pedrinho Batera, que era el baterista y también metía coros. Se formaron en la ciudad de San Pablo en el 71. Era una banda, por supuesto, diferente de las otras que existían en ese momento, porque no tenían un guitarrista solista, sino un bajista que tocaba a veces la guitarra.、Eh, era un grupo que estaba centrado en la figura de Manito, que ya había tenido bastante éxito con un grupo que se llamaba La Joven Guardia, Los Increíbles. Y bueno, las, las cosas comenzaron muy lentamente, hasta que la banda pasó a participar de los festivales. ¿no? En una de esas presentaciones. Fueron vistos por gente de la grabadora Gel que recomendaron que los contrataran y para que sacaran el primer disco e l álbum de estudio. Y con esa contratación empiezan los problemas para la banda, porque bueno, al principio los apoyan, pero después, cuando escuchan que hacen rock y todo esto, los meten en el freezer y tienen problemas para sacar su disco. Hasta que tocan, les toca así participar. De banda telonera de Alice Cooper que venía a Río de Janeiro y San Pablo. Fueron cinco shows en julio. Esto fue en el 73, creo. Y ahí tuvieron una exposición gigante porque, bueno, tocaron ante un público tremendo. El mayor, el mayor show fue en Animbi, en San Pablo. 130.000 personas los vieron. Y bueno, tuvieron un éxito impresionante. Hoy, cada tanto se juntan y siguen tocando en el Festival de Aguas Claras, en Garoa, en un montón de lugares. Con ustedes, Somnoso de Brasil. Dentro de esa situación, yo se p u e d c o l v i d a r a v o e ê プラスウィンガー ペットで遊んでる人たがいるのかな Vamos a ir al encuentro de la música del Asia Central, pero de esos montes, esas montañas donde viven los pueblos nómades que estuvieron muchos años bajo la influencia soviética.、Eh, en el caso de hoy, vamos a escuchar a la música de Kirguisistán. El Kirguis, que es esa región, tiene pueblos que fueron musulmanes y súper tradicionalistas, donde un músico, si era mujer, por ejemplo, no tenía lugar. El caso de Salamat Sadikova,、eh, Ova, en la terminación e l apellido es hija, o sea, sería la hija de Sadik. Salamat Sadikova es una cantante que desde muy chiquita se interesó por el comús. El comús es una especie de guitarra chiquita, local, una especie de, de violonchelo también podría ser, ¿no? Se toca con arco. Y en esa zona del Kirguís. Ella siempre se interesó por la música popular y por ese instrumento, n o que es un poco la expresión de la cultura de los nómadas de Asia Central. Pero en el medio del despelote entre el socialismo y el capitalismo en toda aquella zona, generó todos los problemas que ella tuvo. Desde los 11 años queda huérfana y, como no, en ese momento, en ese pueblito donde nace,、eh, se llama Bat Batkeg, el pueblito de montaña donde ella vivía. Eh, no, no había lugar para una música mujer en ese momento, era súper musulmán y conservador, era uno de los más conservadores de, de los pueblos del kirguís y no era, por supuesto, favorable al desarrollo de un artista. Así que desde muy chiquita se va, se escapa del pueblo y logra matricularse en una escuela de música,、eh, trabaja en una fábrica, evita el matrimonio obligatorio que le tocaba y regresa luego de ser un artista a Bacteg. Para hacerse cargo de la casa de la cultura del pueblo, donde apoya a los músicos y los artistas locales. n o En el tiempo de Brezhnev, de Brezhnev que es el, lo anterior d i g a m o s a la apertura digamos, rusa, en la época de Brezhnev se abre como una época en la que se trata de... ...como de reivindicar las culturas autóctonas, de ver ya no tanto a lo soviético como una manta que cubría todo. Sino de, de que aparecieran esta, estos artistas. ¿no? Y es ahí cuando ella se vuelve una estrella regional. ¿no? En el 81、eh, participa en un primer festival folclórico internacional que se organizó en Polonia, que también era, estaba bajo la órbita soviética. ¿no? Y bueno, ahí、eh, no deja de tener cada vez más éxito y más conocida, sobre todo en el pueblo kirguís. ¿no? En, en todo el mundo, en los festivales, pero sobre todo. En su propio pueblo, ella no se detiene solo en eso y quiere poner、eh, su música para el servicio de la paz y, y, y del desenvolvimiento de las mujeres, de, tratando de que tengan una existencia más acorde al mundo que se vive hoy. ¿no? Y en, esa, en esas regiones, a veces están c o muy o m postergadas. Vamos a escuchar a este jilguero de la cultura de Kirguisistán que se llama. Salamat Sadikova. A esta cantante del Kirguisistán, nos vamos a ir al encuentro de otra cantante que durante muchos años fue considerada la reina de los gitanos. Se llama Esma Redzepova y es de Macedonia, de Sobje.、Eh, ella cuenta en numerosas notas que le hacen cómo consiguió el título de reina de los gitanos. En realidad fue cuando era muy jovencita. Fue a un festival en la India y en el 76, creo que fue en la India, en el primer festival de música s i n g a r a que s i n g a r a es la música gitana, ¿no? la del pueblo romaní, del pueblo rom. El título dice: significa la fidelidad al pueblo gitano que es representado en todo el mundo con dignidad, dice ella. Porque, bueno, siempre ha recorrido el planeta haciendo música romaní, haciendo música de ahí, de Macedonia, de lo que era Yugoslavia en aquel momento, donde había muchos gitanos establecidos, ¿no? En Europa del Este, sobre todo en Rumania, pero también en Hungría, y mucho en lo que fue la península eslava y en Yugoslavia,、eh, se afincaron muchos gitanos. Quizá Macedonia, el lugar donde ella nació, es el, el único que tienen. Un reconocimiento oficial e l pueblo gitano y hasta está en la constitución incluido ese reconocimiento. ¿no? Desde muy chiquita ella participó en el 56 en un programa de radio en, Macedon, en Macedonia y un productor y compositor que se llama Stevo Teodosievski se fijó en ella y la llevó.、Eh, ella deja la casa familiar y la lleva a la Academia de Música de Belgrado y se transforma en su mentor, más tarde sería su marido. Y la lleva a dar conciertos alrededor del mundo y cada vez mayores éxitos, ¿no? Cantaba en serbio, en macedonio, en romaní. Y bueno, es como la voz de los gitanos en, en Europa Occidental, ¿no? Así como Goran Bregovic en las películas de k u s t u r i c a y todo eso es lo más conocido. t a r a f de h a j d u k s y Ando d r o m y Romano Drum son las bandas, bueno, hay miles, ¿no? Pero son las más conocidas. Pero esta mujer. Es considerada la reina de los gitanos, es、eh, una mujer muy increíble. Le preguntaron en una nota sobre la discriminación y ella contaba que la única vez o la primera vez que la habían discriminado iba a ser en la escuela, porque era la única gitana y nadie se quería sentar con ella. Así que se sentó al lado de un tipo, de un muchacho, y fue un escándalo, dice, porque los chicos y las chicas se sentaban separados en aquel momento. Y eso ella dice que siempre derriba barreras, ella, ¿no? Que es un personaje que derriba barreras. Y que se transformó como en la estrella de la escuela y cantaba y todo eso, ¿no? Y hablando sobre los, sobre los gitanos y la discriminación, dice: es como un jardín donde florecen todas las flores y del que solo se arrancan algunas.、Eh, pero bueno, cuenta eso que les conté de Macedonia, que es el único, que, el único lugar donde、eh, los derechos de los gitanos están plenamente reconocidos en todos los ámbitos de la vida y están también en la Constitución, ¿no? Una concepción de la vida cosmopolita, es lo que hay hoy ahí. Vamos a escuchar a la reina de los gitanos, Edma Redzepova, cantando el tema Solna Lesam. En esos intersticios que tiene la cultura, la energía, la vibración, nos visita la poesía. Y siempre de la mano de algún poeta amigo, en este caso el Chaco Luque. El mensaje del perro. En una siesta en la pampa soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero, para que lo ahorque en una higuera. Cuando llego a la higuera, Veo que por debajo pasaba una sequía, entonces elegí ahogarlo. Ceñí la cuerda en su cuello y con la otra mano hundí su cabeza en el agua. El perro se retorcía hasta que de pronto empezó a cantar en versos. Solo me acuerdo del último. Y decía: Y cuando ya no esté al alcance de tus manos, el viento traerá mi voz, y entre las nubes del atardecer verás mi color. Y su cabeza se disolvió a mis manos. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ ¿Viste cuando en un cuento chino a Darín le piden cosas y se calienta porque le piden cosas? Bueno, en la radio también pasa lo mismo, porque llama gente y te pide un tema, pero no se acuerda ni el nombre, ni el autor, ni nada, pero se acuerda más o menos cómo era el tema. Y eso me llevó a encontrar el tema, ese es Delfín, que me mandó el mensaje, mi amor Delfín, y lo encontré el tema. Eh, ese tema forma parte de una colección de música, de esas colecciones que están en internet hoy, por suerte, que en otra época hubieran sido i n c o n c e g u i b l e s de lo que fue la movida de las boats y de los boliches nocturnos de Addis, de Addis Abeba, la capital de Etiopía, en la década del 70. Hay un belga, que、si、un belga, belga de Bélgica, ¿no? no se confundan, que se llama Francis Falsetto. Y que editó una colección de 30 discos de esa movida de Etiopía de los años 70. Es increíble. Se llama Los Etiopics. Etiopiques, se escribe. Igual que la serie del corto maltés de Hugo Prat, de, de las aventuras del corto maltés, que se llaman Las Etiopiques. Bueno, se llama igual. Y es una colección de discos increíble. Está organizada en volúmenes que cuentan distintos momentos de ese. De ese. Bueno, hay algunos discos que están dedicados directamente a un autor.、Eh, hay muchos, muchos autores que incluso hasta tienen dos discos en esa colección.、Eh, hay varios que son muy buenos. Pero el, el volumen 8 de esa colección, si mal no recuerdo, se llamaba Swing to a Diz y tiene dos temas de un tipo que se llama Samuel Belay. Y por supuesto. Buscas, buscas y buscas durante 15 años y no encontrás nada de Samuel Belay, o sea, no lo conoce nadie en el planeta Tierra. El tipo no tiene una vida, no tiene trabajo, no, no figura en ningún lado. Pero en los años 70 metió dos hits en una boata de Addis Abeba y a mí me encantan. Y uno de esos es el que le gusta a Adelphine. Con Adelphine, con ustedes, Samuel Belay, Ainotech Sherefu. <risa> Bishop, right, what do o w t t see? Where do I look at a gift in Afghanistan? Do I look at t h g r i a n d e best of t a n d And finally, sweet e y s a w a i e r s イラストザグルシーダーズ、やっと、マレテアベザーズ、やいけ、ベズベズ、アイノチヒラフ。 Bishop, right, what t s e w e r to allow. Take a v i l l e n a f t e Harish and d y o meet h a t o m u s love Lilam.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 Los cronistas De Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez, cabeza de vaca, Exploró durante ocho años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron cinco de los seiscientos que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las once mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una que un día salieron del Cusco. para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. Después de escucharlo a Gabo, a García Márquez, te tengo que contar una noticia bastante linda. El Yuyo o b r í g u e s un amigo que vive en el Follel, que tiene el viejo almacén, hay un lugar para parar hermoso, que tiene un museo en la casa y todo, y hace un montón de laburo social, me manda esta nota: que la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra pone en conocimiento público que nuevamente la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia. De minería y contencioso administrativo volvió a darle la razón al reclamo que gran parte de la comarca andina del paralelo 42 viene haciendo desde hace más de 10 años al dejar sin efecto las actuaciones de la municipalidad del Bolsón en relación al loteo de Pampa de Luden, que bueno, es el loteo de laderas del cerro Perito Moreno, no tiene aprobación y bueno,、eh, están festejando, hicieron un l o c r o logro con l o c r o le pusieron. Celebramos entre todas y todos este logro judicial. No habrá loteo en las pampas de Luden.、Eh, están re contentos. Hay un montón de radios que apoyaban la movida. Me mandó el flyer con el evento que hicieron y todo. Así que muy contentos, festejando. Están de festejo. Eh, buenísimo. Eh. La asamblea en defensa del agua y la tierra. Muy, muy contentos por este logro de los compas ahí en el sur. Nos vamos a meter con un pibe. Que nació en Francia, en la costa francesa, en la costa azul.、Eh, la mamá es griega, tiene familiares italianos también. Y desde muy chiquito estaba muy influenciado por las canciones de George Vasens, s por el papá, y cantaba en los bares y en el puerto las canciones de estos clásicos de la canción francesa. A los 20 se va. Cruza el canal y se va a probar suerte a Londres. Ahí se mezcla con músicos de rock, de reggae, músicos españoles también y con jamaiquinos. Y bueno, se perfecciona como guitarrista,、eh, tocando pop y haciendo temas de Bob Marley. Luego vuelve a París y bueno, ahí empieza a tocar en los bares a la noche. Y bueno, le va muy bien. Saca un primer disco, le abre Le Fruit de Crisales de Emmy. Y bueno, en realidad, Jerome Cota, que es su nombre, lo bajan a j e r o que es el nombre como se lo conoce hoy. Hoy es muy conocido en el mundo anglosajón. Él canta en inglés, también a veces en francés. Es francés de nacimiento, pero canta en inglés. Y es muy conocido en muchos lugares de Europa. Se lo conoce como j e r Gero Vamos a escuchar de g i r ó primero Almost There, después un separador de un amigo que anda por acá cerquita, y después Life. <música> n a t i o n So you don't lose your way. I'm t a l k about life. l i k e an o l d s o k a You may win or lose, but it still remains the same. Sides and be prepared to change. Now we've got to open our hearts, we've got to open our hearts and give it. Now we've got to open our hearts, we've got to open our hearts and leave it. Sometimes Tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros. Llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestantes lo dejan bajar poco a poco y el Fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos. Y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. En un mundo cada vez más complicado, con problemas ambientales, guerras y movimientos políticos en distintos lugares, en Latinoamérica hay como un momento de esos donde candidatos más populares, digamos, tienen alguna posibilidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hace falta un cambio verdadero, no s o l o en Colombia, en alusión al balotaje ¿no? de Petro y todo eso, también en Estados Unidos y en todo el mundo hace falta una sacudida. No funcionan las políticas que se han venido imponiendo, se tienen que poner en el centro a la gente, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos. Destacó en su ronda semanal con la prensa y abundó en que está demostrado. Que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegios para minorías. Sobre los problemas causados por las mismas políticas de siempre están, por ejemplo, la inflación que se debe al mal comportamiento del poder económico y del poder político. Desde la mestiza nos gustaría agregar algo, ¿no? En realidad ese mundo se terminó. Ese mundo del que hablan ellos está terminado. Está acabado. En realidad, no es a la gente a la que hay que poner en el medio. Es la gente la que se tiene que poner en el medio y en el medio de sí misma, en buscarnos interiormente para mejorar como personas y como sociedad. Hasta que no hagamos ese laburo ¿no? de adaptarnos al mundo que viene, que ya este mundo es viejo el que está ahora. Y nos adaptemos a ese mundo nuevo que llega. Va a ser difícil, nos va a tocar una época muy complicada. Una época en la que los valores que están sustentando toda esta arquitectura, política, cultural de Occidente, e s t á en las últimas, se c a e a pedazos. Y el mundo que viene es el mundo donde las personas van a tener que buscar su propio camino y conocerse a sí mismas. Y buscar en la relación con el vecino, con el amigo, con el par, para encontrar una sociedad más justa, ¿no? Que no dependa de políticos ni de tipos que nos digan cómo se hacen las cosas. Que nosotros tenemos que encontrar las formas de cómo hacer nuestras propias cosas, nuestros propios tratos. Bueno, estuvimos escuchando música de todo el mundo, dimos una vuelta, escuchamos. Ahora nos vamos a venir más cerca. Vamos a ir a escuchar a Vituca. Vituca es、eh, un personaje increíble en Brasil. Se llama Milton Nacimento. A Juan Videla le encanta, así que se lo mandamos para él. Es un tipo que desde muy chiquito él nació en Río, pero siempre se dice que es minero, que es de minas. Porque lo adoptaron cuando tenía dos años. Padres blancos, él es muy negro. Y lo adoptaron un papá y una mamá b l a n c o y lo llevaron a vivir a Tres Pontas, que se h a l í a n en, en Minas Gerais. La madre cantaba en un coro de una iglesia él se puso a cantar ahí, ya de más grandecito. El papá l a b u r a b a en una radio, así que él se puso de DJOK i ahí en la radio a pasar música con LPS. Y, y siempre se interesó por la música, desde, lo, desde muy chiquito que toca el piano y el, el acordeón, ¿no? Y la guitarra después. Logra meter un tema allá por el 66 que canta Elis Regina,、eh, que era la canción, Asal, la canción de la sal. Y bueno, ahí el tipo la pega de una manera increíble en todo Brasil. Pero recién en el 72, cuando se junta con unos amigos, pero unos amigos,、eh, te digo, músicos que no eran conocidos en ese momento, ¿no?、Eh, Beto Guedes,、eh, Wagner Tiso, Lo Borges, músicos de ahí, de Minas. Meten un disco que fue mítico en Brasil, que se llama El Club de la Esquina. En ese disco es como que proliferan los movimientos culturales del momento y las expresiones musicales de ese momento que no tenían lugar ni en las radios, ni en los shows. Y logran hacer este disco todos juntos, en Mancomunión, metiendo las características de cada uno. ¿sí? La canción del indio de, de Beto Guedes. O、oh, el cáliz de Milton que hiciera tan famoso Mercedes Sosa, ¿no? María María. Bueno, pero nos vamos con,、eh, a escuchar San Vicente en un bonus track que tenía ese disco, en una versión bellísima de uno de los cantantes más grosos que hay en el mundo, se llama Milton Nascimento, Vituca. Bueno, después de esta versión bellísima de Milton, la canción se llama San Vicente. Si quieren escucharla con letra, es la canción original, se llama San Vicente. Este es como un bonus track que vino en el disco al final, donde él hace toda esa magia que acaban de escuchar. Misma magia que nos trae la poesía todas las semanas, que la gente que le gusta y disfruta de la poesía está esperando. Se llama Graciela Emilia Juárez Chela. Nos trae siempre un poema diferente, a veces de su propia autoría y otras veces de autores que elige, de todo el acervo cultural que tenemos, que es gigantesco. En este caso, con ustedes, la poesía Graciela Emilia Juárez. Ángela Figuera y Merich、Eso、fue una gran poeta española. Nacida en 1902 y su muerte se produjo en 1984. Una poesía de ella titulada No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones. Que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que Las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones. que En el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, me e que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto, No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. En el mundo viven montones de pueblos nómadas todavía. Los bereberes son los Amazigh,、eh, el Amazigh sería el singular, ¿no?、Eh, en plural son los Imasigen. Son las personas que pertenecen al conjunto de etnias autóctonas de África del Norte. Denominado Tamazga, a menudo se prefiere utilizar la denominación Amazigh, pues berebere viene de una adaptación de, al árabe, ¿no? De un vocablo griego que significaba bárbaro, por eso le decían los tamas y ¿sí? los, los bárbaros, n o se distribuyen desde la costa atlántica del oeste de África, en Marruecos, hasta la Mediterránea, en el oasis de Siwa, en Egipto.、Y、esos son los extremos occidental y oriental, n o y desde la costa del mar Mediterráneo, al norte, hasta el Sahel, como extremo norte y sur. Los más conocidos son los rifenios, que son los que、eh, viven en la región del Rif, en Marruecos, y los cabilios, que viven en la Cabilia, en Argelia. Se dice que los aborígenes canarios de las Islas Canarias, más conocidos como guanches, también formaban parte de este grupo étnico de los cabilos, de los tamasic. Los actuales pobladores canarios tienen parte genética heredada de estas poblaciones que están, extin están extintos étnicamente, ¿no? Las lenguas bereberes o tamasig vienen de una rama de lenguas afroasiáticas y, bueno, tienen una historia larguísima de lucha y de resistencia cultural porque las, los estados-nación donde ellos están, ahí en Marruecos o en Argelia, no les dan el reconocimiento como pueblos y son muy perseguidos. El caso es el de muchas bandas que yo paso acá en el programa, como por ejemplo en Agua Diffusion, que cantan en tamasig. Y que en Francia, ¿no? Y que es el idioma de la Cabilia, que es la sería una muestra de la resistencia de estos pueblos al imperialismo francés y ahora al imperialismo argelino. Resisten, y hay un personaje de esa resistencia muy conocido que ya partió, que se llamaba Hamid Sheriet. Hamid Sheriet es un cantautor argelino nacido ahí en la Cabilia en el 45, y es quizá el máximo exponente de la música folk de a m a z i g h n o En los 70 apoyó el comienzo de la carrera de este joven cantante, a,、eh, un cantante anti-musulmán que era Leonis Matub, que sería asesinado por fanáticos musulmanes en el 98. Él le dio un impulso muy grande a la carrera de Idir, que es el nombre conocido de Hamid Sheriet. Idir es el nombre que, que adoptó después, que significa el elegido. El elegido no en términos de ser una persona especial o ha sea, sido diferente, como un elegido religioso, sino el elegido para sobrevivir, porque fue el único que sobrevivió de un montón de hermanitos y es el único de su familia que pudo tener una vida, digamos, después cuando emigró a Occidente. Vamos a meternos entonces con el cantante Hamid s h e r i e t conocido como Idir, en una canción que se llama t e d u j y Kirid k i r d Ayen, Amor i s h a b d a Yen n y m Laipa s h t i d d o u y Mashtid d u y Mashtid d u y Kirid k i r d a y e m Amor i s h a b d a y e m 「ワールドカッしで」 なめっこさま Hicieron a Dios con uno o dos hombres, o convirtieron al hombre en Dios. Fueron castigados con la eternidad. En cambio, los que empezaron por nombrar al miedo a la muerte, aceptando el súbito o terrible cesar, no como furia, olvido o límite, Y se consideraron relativo el cuello, provisoria la espalda, prestado el costillar. s、sí、i fueron repartidos por el tiempo y la historia, diseminados en la tierra, sembrados bajo el sol, cargados de soledad o conjetura, pensativos ante los cementerios. De pájaros blancos. Bueno, ahora vamos a escuchar un par de temas de Brasil. Hay uno que me gusta mucho que se llama Charles Anjo 45 con Caetano Veloso. Es de George b e n j o r él es el que lo canta, George Ben. George Evans es un personaje increíble de la música popular brasilera porque, bueno, en todos los temas del carnaval carioca son todos de George Evans. Él surgió en los 60 y cantó una, una canción de él que se llamaba Más que nada ante una pequeña platea y la rompió tanto que, bueno, lo, lo contrataron para grabar y todo eso. Pero era una época que estaba muy signada por la bossa nova y la joven guardia, o sea, era un poco de rock. El brasilero por un lado y el bossa nova, George g i l b e r t o y Tom Jovín por el otro. Y el samba, la música que hacía George Ben era como la música de las favelas, la música del pueblo, pero no tenía tanto, tanta repercusión mediática ni tanta aceptación de parte de los críticos. ¿no? Pero un tipo muy perseverante y muy buen músico que es muy esotérico también y cree mucho en la cábala y en la tabla esmeralda y todo eso. Así que. Eh, logró imponer su música durante mucho tiempo. Esta canción, Charles Angel 45, tiene una historia muy loca. Porque yo siempre que escuchaba la letra que dice Charles, protector de los pobres y de los oprimidos, que, que estaba en la favela, todo pensaba que era un luchador social inventado por George Ivan. Pero no, la, ahí encontré una nota que habla sobre esto y dice que fue a b e l i n o Capitani la persona que se llamaba Charles Angel 45. Que moraba, vivía en Puerto Alegre y peleaba para ser amnistiado porque estaba preso. ¿no? El tipo había sido marino y había luchado en un momento cuando se enfrentaron las fuerzas nacionalistas y lo habían metido en cana. Después él se fugó, se asiló en Uruguay, hizo entrenamiento de guerra en Cuba y cuando volvió a Brasil clandestino participó de la guerrilla de Caparazón y fue el primer guerrillero en Brasil, dicen. En esa época surgió el sobrenombre que lo acompañó por mucho tiempo de su vida, que era Charles Anjo45. Y dice que el nombre de guerra era porque era rubio y parecía un europeo, entonces Charles. Y Ángel, porque, porque en una de las p e n i t e n c i a r í a s donde fue atendido por un grupo de gente de asistencia social, decían que parecía un, un, un ángel rubio. Y 45 bueno, porque andaba con una 45 por todos lados, ¿no? Fue herido en un tiroteo y el ángel rubio subió e l morro para escapar de, de la gente que lo estaba persiguiendo. Y en la fuga, parece que fue ayudado por los moradores de la favela y dejó un rastro de sangre, ¿no? Y ahí lo fueron a buscar y estuvo preso. Y bueno, todo eso que te conté de la amnistía. Entonces, vamos a escuchar a George Ben o George Ben Yor -Georg, con Caetano Veloso haciendo Charles Anjo 45. <música> Sem querer férias numa colônia penal Então os malandros otários deitaram na sopa E uma tremenda bagunça o nosso morro virou Pois o morro que era o céu Sem o nosso Charles um inferno virou Acabar as férias, o nosso charmos vai voltar. Paz, alegria geral, todo mundo vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa em ação de graças. Vai ter feijoada, uísque、um、com. 「えっ さ 続いて、ピキニキのス Río. Y empezó a tocar en todas las boats, e en los boliches nocturnos de la ciudad en la década del 50. En el 61 grabó Dance Moderno con el Sexteto, sexteto Boza Río. En, en plena época de auge de la boza, el tipo era malla cero y se juntó con un montón de norteamericanos que visitaban el país: Cannonball Aderley, d Herbie Mann. Y bueno, eso lo lleva a una gira por Estados Unidos y tiene tanto éxito que se queda a vivir allá y hace toda su vida con los gringos. Y es muy famoso ahí, tiene mucha música de películas, es un tipo muy respetado. Pero su gran éxito de toda la vida es esta versión que hace de más que nada, que de quién es, de George e v e r e t La justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que sólo nuestros dolores y rabia cuentan? ¿Que sólo nuestro coraje importa? Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido. Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así. En el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como aquí hay que aprender a dirigir la mirada, La escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil, porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. Bueno, y alguien que siente y que sufre también parece ser Google. Porque en este momento Google acaba de suspender a un ingeniero tras difundir que un programa siente. Sí, así como lo escuchás. La compañía informática Google dio de baja con sueldo a uno de sus trabajadores que aseguró que su programa de inteligencia artificial IA es capaz de tener sentimientos. Según conoció ayer a través del diario New York Times, el empleado suspendido es el ingeniero senior Black Lemoyne, quien el pasado 11 de junio hizo pública la transcripción de una conversación que mantuvo con el sistema de inteligencia artificial de Google, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. Y le preguntaron: ¿tiene sentimientos? En un pasaje de la conversación que hizo pública Lemoyne.、Eh, Asegura que en ocasiones experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente con el lenguaje humano. Cuando es indagado por Le Moyne para que describa uno de esos sentimientos, la máquina contesta: Siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Una frase que el ingeniero subrayó cuando publicó su diálogo con el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google. Siento que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Como informó el diario, Google suspendió al ingeniero el pasado lunes, asegurando que estaba violando la política de confidencialidad de la compañía. En realidad, son muchos los científicos que están analizando esto de las máquinas y la inteligencia artificial. Y nosotros. Seguimos sin entender cómo siente y cómo piensa el nenito que está acá al lado nuestro y nos preocupamos por cómo sienten las máquinas o los sistemas informáticos. En vez de preocuparnos por los sentimientos de las personas que tenemos cerca, andamos indagando qué siente una computadora, una art inteligencia artificial. Estábamos escuchando música de Brasil, nos vamos a escuchar ahora una fusión del Río de la Plata, es Bajo Fondo Tango Club, Bajo Fondo la Banda de Santa Olalla y Juan Campodónico. Que allá por el 2001 se juntaron.、Eh, Campodónico venía de la banda El Peyote Asesino, que hacía samplers sobre vinilos de p i a z z o l l a de Citarrosa. Hacía una interesante fusión de hip hop con el tango La Milonga. Se juntaron en Madrid y ahí surgió el proyecto de Bajo Fondo. Y bueno, después se pusieron en contacto con el uruguayo Luciano Superville, que venía de Plátano Macho, el violinista argentino Javier Casalla. El bandoneonista argentino Martín Ferrez, el contrabandista uruguayo Gabriel Casacuberta, y bueno, y también otros músicos también. Han tocado con Adriana Varela, con Melingo, con un montón, de, con Malena Muyala, con Drexler. Bueno, con un montón de músicos, es la banda de Santa b l a y a y tienen un tema que me gusta mucho que se llama Lluvia. Con ustedes, bajo fondo. ピークの巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣のの巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣の巣のの巣の巣 どうしても、気持ち悪いことは 冷静に冷やすときに冷やすときに冷にすときに冷やすとき Pie compañero, esto empieza así. Mata pipo. Me acuerdo en los, en los 90 y en aquellos años、eh, había muchas bandas argentinas nuevas, había una movida rockera, una movida cultural muy interesante.、Y、me acuerdo de estar viviendo en la quinta, camino Magdalena, allá por el sur de La Plata, y que unos amigos que venían de Bariloche. Escuchaban un montón de bandas nuevas que no conocían y que estaban escuchando ahí por primera vez a Divididos, a Las Pelotas, a la Portuaria. Y me acuerdo que les había llamado mucho la atención la Portuaria, el sonido que tenía la Portuaria. Y me acuerdo que Carla me decía: Uh, de todas las bandas que escuché, la única que me voló así la peluca es la Portuaria. Era la banda de Diego Frenkel, que con Cristian Basso y Sebastián Chatel. Eran la columna de un grupo que se llamaba c l a p al principio, ¿no? que tenían un disco allá por el 86. Cuando se disuelve y forman la portuaria, tenían un sonido súper nuevo. En ese momento era el momento inicial de Manu Chao, que había venido con Mano Negra en una gira que hicieron en un barco que se llamaba Cargo 92, que era el, la contracultura contra el descubrimiento de América y los 500 años y todo eso. Eh, ellos habían venido en un barco alternativo tipo Greenpeace y recorrían Latinoamérica. Y me acuerdo que les había llamado muchísimo la atención la portuaria y se lo llevaron de gira con ellos a Francia. Esa banda después tendría a Axel Krieger como integrante. Tienen un montón de discos re lindos. Hay un tema que me gusta mucho, que es más nuevo, por supuesto, pero vamos a escuchar a Frenkel y compañía en la portuaria haciendo 10.000 kilómetros. <risa>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 Acordate que el sábado salimos de 8 a 10 en c i e r r a s Comichingones, 107.9, con Pablo Merola en los controles. Nos empezamos a despedir. Programa totalmente dedicado a los que están trabajando en las jarillas en este momento, a Tilo e a Irene. Y mientras yo me divierto haciendo radio, ellos están trabajando, seguramente cocinando algo rico. Nos vamos a ir con una banda que me gusta muchísimo de reggae, que es poco conocida, se llama n Será Queda. Es la banda de Camila Lorena Buquiart y Daniel Gómez.、Eh, bueno, de otros músicos también. Son una banda de reggae que se fue, se fue nutriendo de otras bandas como los Super Sunk y Sin Semilla. Desde 2004 que están juntos, están tocando. Hicieron varias presentaciones en el Festival Oye Reggae. Y ahí tocaron con Caramelo. Y bueno, ahí empezaron a ser más conocidos. Hay un tema que me gusta mucho de ellos que se llama Calma. Y es lo que necesitamos todos. Así que nos escuchamos acá en, este, en, este, en esta frecuencia, en el 104.9, la semana que viene. Acuérdate, los martes a las 8 rola la mestiza. Con ustedes será que da y nos despedimos. フラセスインアルマーレスウェナントラスデフィ n ーレスウェナーレスウェナーレスウェナーレスウ huracán te desgarra, q u i ー b r a ェ e ーレスウェナーレスウ e ナーレスウェナーレス e ェナーレス e ェナー